Me dan algo más Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con sal Yo te quiero Bueno en el comienzo de la mañana hablábamos Sobre eh, la ciberseguridad, también conocida como seguridad digital, esta práctica de proteger eh, la información digital, dispositivos, activos, eh, las cuentas. Eh, obviamente porque están sucediendo cosas que a las personas mayores, a las que no son tan, no son tan mayores, que por ahí no... no o no conocen de, de algo informático, o, o tal vez no les interesa. O sea, hay mucha gente que dice, no, mira a mí no me ven ninguna computadora porque no, no me interesa, no me interesa tampoco los celulares, si y lo tengo para llamar. Eh, pero es un tema en el cual hay que eh, prestarle atención, hay que, hay que trabajarlo. Y para ello, bueno, si viene una charla de ciberseguridad y estamos en comunicación con... La abogada Karina Alarcón Citzia, a quien nos va a contar y a quien estamos saludando en esta mañana. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, José. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Todo buenos en días orden. a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Eh, acá, bueno, me eh, consultaste sobre la charla de bioseguridad que Así se va a, a realizar hoy en el DTC a las 20 horas, Uh -huh. eh, en general está dirigida a todo el público común, a todo el público, a todo el que quiera. Sí. Eh, siempre, bueno, cuando hablo de esto me gusta decir que la escuela de consumo distingue en cuanto a la digitalidad eh, en dos tipos de personas: los que son los, los nativos, que ya es la gente más grande, que vienen con el chip de la información digital ya incorporado uno por ahí ve un bebé o un nene de un año que ya maneja el celular y bueno, dices increíble, eh, y sí, esos son es los llamativo. que se <risas> denominan nativos digitales, los que vinieron con esta era, si Ajá. se quiere, ya lo tienen incorporado, te, pasará, te va a pasar a vos con tu nene que vos le das el celular y no sé cómo, pero ellos ya saben que... ...tienen que poner el dedito y prácticamente lo manejan... ...vos sabés que un y, año... ...no todavía no, no llega, los dos, en septiembre cumple dos años... ...y ya él sabe que corriendo el dedo no. por la pantalla... Se ...no, es, es increíble, yo creo que nacieron con esta era... ...y bueno y ya tienen, están preparados, lo cual es que, que es muy importante... ...y los que somos, la, la otra parte son los inmigrantes... ...yo me considero un inmigrante digital... ...porque uno viene después, viene a acoplarse con la tecnología... Claro. y bueno esta charla está, está, está dirigida a todos pero especialmente a aquellos que como vos bien dijiste no se amigan con la tecnología o no, no la no tuvieron incorporada o no fue nada de la tecnología porque sí. fundamentalmente eh, con la pandemia esto se radicalizó de una forma que fue todo digital y bueno y trajo el, los problemas que la mayoría de problemas que tenemos hoy que bueno se fueron radicalizando porque la gente empezó a usar las redes, empezó a digitalizarse todo lo que son las entidades financieras, cualquier trámite que uno haga desde, eh, no sé, descargar telecombanking o hacer, por ejemplo, en el caso de los DNI, tenés también la descarga del DNI digital en tu celular a través de una aplicación, es todo prácticamente digital, entonces, bueno, acarrea un poco las consecuencias o si se quiere, un poco los problemas que... Eh, que le trae a, lo, a estos inmigrantes, a estos que vinimos después y que, bueno, que nos cuesta llornarnos y que parece un poquito está dirigida a la charla de hoy, a cargo, bueno, está en conjunto del municipio con la cooperativa, el ingeniero Pablo Guesi va a llevar a cabo la charla, que básicamente es informática, él va a dar tips como para acceder a, la, a los lugares si se quiere seguros, cómo a, abrir una aplicación, qué, qué es lo que tenemos que fijarnos, Y bueno, con esto se, es una etapa obviamente preventiva, eh, fundamentalmente porque todavía no nos no nos, no nos pasó nada, eh, entonces eh, al no pasarnos eh, se puede generar un signo de alarma antes de hacer algo, antes de meternos en un lugar o, o buscar ayuda o buscar a gente que por ahí a los, a los, a los nuevos que nos ayuden, ¿no? Un Seguro. poquito pasa eso. Seguro. La verdad que sí, está bueno para, para ir conociendo, eh, ir preveniéndonos, porque uno entra a una computadora y uno nunca sabe quién está del otro lado de la computadora. ¿Y cuántas personas precisamente, hay? Precisamente, precisamente. Yo siempre digo, bueno, hoy estaba leyendo, porque nosotros tenemos acá en la Oficina del Consumidor un, un fallo que que, con, que condenaron un juez de Rosario condenó a Banco de Santa Fe a un pago de una indemnización, Pero bueno, eso también, nosotros hemos tenido reclamos que a veces muchas las empresas o las entidades financieras no se hacen cargo cuando el consumidor, generalmente el operador, el, el, el ciudadano comete un error, no se hace cargo porque toda la responsabilidad le imputa al ciudadano que y vienen los problemas, porque hoy claro. por hoy es difícil reclamar. que Estos son fallos que a uno lo incentivan, pero eh, pongámonos en, lo, en el lugar de un ciudadano Que usó malas redes o que no fue prevenido y que pierde plata y a veces no siempre tenés el respaldo económico para judicializar el caso y llegar a esta indemnización que te llega son casos puntuales que si bien obviamente te incentivan a, a seguir, bueno, jurídicamente, pero es otra vía, por ahí demanda mucho tiempo demanda mucho dinero que a veces una persona que es trabajadora no tiene y por eso creo que hoy hasta que las entidades financieras refuercen Eh, fuertemente lo que es el sistema de seguridad, la gente se prevenga más. Y también la justicia, por el otro lado, actúe contra esa gente porque no, no deja de ser una estafa el dinero que nos sacan ilegítimamente desde una cuenta sin nuestro consentimiento, obviamente que es un delito. Claro. Pero bueno, son delitos nuevos, complejos, que van a requerir mucha in investigación. Si bien el sistema del mini, Ministerio de Seguridad tiene ahora gente especializada, pero son delitos muy nuevos que van, a, van a, va a haber tiempo para que se ayornen. Entonces uh -huh. hay muchas aristas que deben pulirse para que para que bueno, que bueno se llegue un poco a la, a la justicia del caso concreto, que bueno, eh, lamentablemente nosotros hemos tenido muchos casos y muchas veces las entidades no reconocen el derecho y la responsabilidad se basa todo en el ciudadano. Por eso estas charlas son importantes, ojalá la, la, la comunidad pueda acercarse fundamentalmente aquellos que tienen miedo, porque no hay que tener miedo, sino que, bueno, hay que tener prevención y animarse, porque va a llegar un momento en que todo va a ser digitado, lamentablemente. Sí. Sí, fundamentalmente sí. las personas que, que son más grandes, o, bueno, desde, desde mi edad un poco más grandes, aquellas personas que, bueno, que también son jubiladas, eh, deben, deben al menos animarse No es fácil, porque, bueno, también uno... Eh, también lo mencionaba Pablo ayer, cuando uno tiene un tropiezo de eso, después es como que se niega, pero bueno, hay que de alguna manera insistir porque yo creo que la digitalidad vino para quedarse. Hoy por hoy las reuniones, hay muchas reuniones que uno si lo hace en otras, con otras personas, los hace de forma remota con a través de, de una cámara y bueno, era impensado, pero hoy pasa. Lamentablemente la presencialidad en muchos aspectos fue... De alguna manera, para mí, que yo un poco me gusta el, soy de la presencialidad, fue reemplazada por esta vía remota. Que si viene lo mismo, bueno tiene su, su, su, sus cosas distintas de lo que es la presencialidad. Eh, nosotros, eh, es una... Yo siempre digo, celebro esta convocatoria, tanto de la cooperativa como del municipio, porque no siempre se da que esté abierta. Si uh -huh. viene eh, el horario es a las 20, bueno, es un poquito tarde, pero bueno, eh, hacer un esfuerzo, y que es martes, eh, porque un poco para también, de alguna manera, defenderse ante esto que es nuevo, ante esto que, que, que vino para quedarse, y bueno, la invitación a la comunidad que, que espero que espero que acompañe y, y fundamentalmente que, que haga uso de estas herramientas. Si y bien va a ser algo básico, pero bueno, ya puede ser un puntapié inicial para aprender algo más de lo que ya se sabe. Seguro, seguro. Buenísimo, entonces, hoy 20 horas, el día Liniers, ¿cuál es la altura? La Liniers 1470. 1470. Eh, esperamos a todo aquel que quiera venir, eh, que se le genere una inquietud, ojalá que se le genere una chispa de curiosidad, que venga mucha gente y que, que se lleve algo positivo, algo que no sepa decir, ah, mira, a mí me había pasado, y bueno, eh, esto, esto es eh, precisamente lo que tienen estas charlas, es algo público, hay que aprovecharlo porque generalmente no se dan esas oportunidades. Agradezco el espacio y, bueno, y una vez más invito y, y ojalá que, que puedan todos venir. Buenísimo, Karina. Gracias por atendernos, gracias por tu tiempo, que tengas un lindo día. Bueno, pues igualmente para ustedes, gracias a vos, eh, bueno, por la escucha y ojalá que nos volvamos a contactar nuevamente. Seguramente así será. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí estábamos en comunicación con la abogada Karina Alarcón Citzia y hablaba sobre esta charla que se va a dar en el día de hoy. Así que, bueno, quedan todos invitados y, bueno, a preparar.